Dándole los buenos días a Ángeles aquí en Estudios que se suma y recibiendo Ángeles al invitado de esta hora. Exactamente, Néstor Cejas, que viene desde la Ciudad de La Paz, que lo agarró, el chaparrón, como sí. nos agarró a muchos, una lluvia inesperada ahí que nos empapó, pero que está acá en el estudio, viene desde la Ciudad de La Paz, decíamos, donde hay un movimiento que viene trabajando directamente en contra de la SAFAP, ¿no? para que no estén más la SAFAP. Y le estamos dando los buenos días. ¿Cómo anda, Néstor? Hola, buen día eh, a los compañeros y a la audiencia de la 36 que la sabemos bastante polenta. Este, sí, nosotros este nacimos con el en el momento de que se arranca con el tema de la recolección de firmas ya por el 2023, pero uh -huh. allá, no, por octubre, septiembre, octubre ¿Sí? creo que si sí no me falla la memoria. Sí, sí. Este con ATCS y el Monde participando directamente en el Monde como organización social. Este Bueno, hicimos todo el recorrido de la recolección de firmas, este, después del trabajo por, la, por el voto. Y el 27 de octubre, eh, con el plebiscito, que no perdimos, recolectamos un millón de, un millón de votos casi, este, al otro día los compañeros que estábamos en la coordinación del eje Ruta 5 por la papeleta blanca decidimos seguir juntándonos y ver qué hacíamos con este... Con este Paquete que nos, que nos están metiendo, ¿no? Sí. Con el tema del diálogo social, gobierno con organizaciones sociales, eh, con el tema de que nadie habla de las AFAP, por arriba comentan algo, con el tema que hasta octubre, hasta noviembre del año pasado fue la tarea de los partidos políticos de, el trabajo por las elecciones, ahora tenemos el argumento que es el trabajo hasta mayo por el, por el poder en las intendencias. Y es lógico, los partidos políticos es lo que hacen es, lo que, es el trabajo que tienen que hacer el tema está que capaz que de pronto por esa actividad política este, específicamente se dejan de lado cosas que son importantes del momento y de ayer como por ejemplo el funcionamiento y fortalecimiento de las AFAP hoy por hoy con el gobierno que las impuso y con este gobierno que las está, como que las está este, consolidando más aún este, más allá de lo que digan, ¿no? Entonces, la opinión nuestra eh, en, la, en, en la gente que está trabajando ya, aclaramos que somos todos militantes sociales, vecinos del barrio, claro. que nos juntamos en, en el 24 para levantar firmas, hacer feria, hacer BPS todos los días, tuvimos un año y pico levantando firmas en la calle, en las ferias, este, frente al BPS de La Paz, nos veían todos los días un ratito, eh, y somos testigos de que... Hasta un momento la gente le costaba entender qué era lo que estaba pasando con el tema este, de las y, la, y de la reforma jubilatoria, porque no es una reforma al BPS y es una reforma jubilatoria la que nos están aplicando. Eh, ya lo sabemos todo porque este trabajo se hizo durante un año y medio. Entonces yo no quiero este repetir lo que ya está hecho. Simplemente lo que nosotros estamos queremos plantear en la radio, a la gente, a la audición de la radio, a la gente que está escuchando, y ver si podemos salir a nivel social de base en organizaciones sociales, alguna organización política nos pueda escuchar. Ya hemos tenido contacto con, con, con sindicatos también que nos dicen que lo que estamos haciendo nosotros no es ninguna locura. Lo que pretendemos nosotros no es ninguna locura. Eh, se, nos, se nos Creemos nosotros que se, se nos complica por el lado de que como somos vecinos, Como somos gente que no participa en ninguna organización ni social ni política, no somos muy importantes. Entonces, eh, la sociedad uruguaya militante, ustedes capaz que son un poco testigos de eso, este, como que menosprecia el trabajo de la sociedad, de la gente que, traba, que, que, que milita en, la so en lo social, si no se junta y hace fuerza, como hay muchas organizaciones sociales que lo hacen, ¿no? Claro. Tipo las Ollas Populares, eh, eh, montones de organizaciones sociales que se juntan y hacen trabajo potente que son escuchados y son vistos. El problema nuestro es que no nos ha visualizado a nadie todavía. Somos un grupo de vecinos que se juntó en el 2024 por la firma del BPS, por la firma de la eliminación de las AFAP, y que hoy por hoy reivindicamos la eliminación de las AFAP. Y reivindicamos el hecho de que intentamos que ATCS, como sindicato cabeza en esta pelea, que bien hizo las cosas, nosotros este, con ATCS no tenemos nada que, que reprocharle, Hasta el, 20, hasta el 27 de octubre ya después del 27 de octubre la posición cambia entonces no es reprocharles pero ya no son las mismas opiniones lo que nosotros pretendemos es que este, se pueda intentar llegar, eh, el, el mes que viene creo que es hay un, un congreso en el PICNT este, si, si este tema no se discute en el congreso del PICNT o por lo menos no se, no se genera una opinión por lo menos la puerta con un volante este tema va a pasar de largo uh -huh. Y en el, en el diálogo social, al PICNT, a TCS y a todos nosotros, nos van a cocinar. Néstor, vos decías muy bien que se ha hecho un proceso que tiene años ya, ¿no? Lo que fue desde cuando se empezó a juntar las firmas, para que hubiera un plebiscito. Eh, decías vos al principio, no perdimos. Tuvimos casi un millón de, fir sí. de votos. Eh, en las condiciones en que se hizo, ¿no? Con muchos referentes, digamos, llamando a no votar. Por, por el plebiscito, sin embargo, así todo, se juntó casi un millón de votos. Esa es como la nueva base, de ahí se parte ahora, ¿no? Ya no es lo mismo que antes de, del plebiscito, sí. que era, bueno, una opinión, era sí, sí. Un, un llamamiento, pero ahora ya son eh, casi un millón de personas que votaron, a pesar de todo, votaron tres puntos, que son los centrales, los. ¿no? Los centrales. Y que de los tres hay uno que es el que... El talón de Aquiles, ¿no? De, la, de cuánto se ganan gana los jubilados. De, de todo eso se puede hablar, se puede, vamos a ver un poquito más allá, un poquito más acá. Pero de la SAFAP, tocas eso y es como que le tocaste un nervio que, que no lo quieren tocar. Bueno, el propio ministro actual, Odone, habla del tema y dice, bueno, se podrá ver que... Que las AFAP algunas cosas no las hagan, pero él habla de que no es un cambio clave, así, no, no quiere sacar. Sí, sí, no le, la, no le, no le AFAP. presta mucha atención porque. Usted... No, no, y tiene una posición no clara. Yo, el ¿Tiene, que tiene sabe esa. leerlo está diciendo sí, sí. a las AFAP no las vamos a tocar. Entonces, sí, sí. Eh, eh, la base es eh, esa. Sí, la base, es, la base, esa. La base arranque, es esa. La base de partida es esa. Y nosotros lo que. Lo que pretendemos que entienda el resto de la gente Que nos pueda estar escuchando O que nos escuche de aquí para adelante Porque salió de una asamblea Nosotros hacemos una asamblea de vecinos cada 15 días Allá en la plaza, en la terminal de La Paz Cierto Ya de, de por sí, ya estamos invitando a la gente Que esté cerca o que quiera arrimarse Fue este fin de semana Este fue fin lo de semana ver, es Hicieron lo Cada 15 días tenemos Pero nosotros este, avisamos Y Avisan, por suerte sí. tenemos la radio de esta compañera Que, que nosotros no cerramos nunca uh -huh. la puerta para, para nada Entonces este, creemos que Cualquier información que nosotros podamos brindarle a la gente puede, claro, va a pasar por la radio, claro. indudablemente. Seguro. Es un espacio abierto donde la gente puede ir a escuchar y puede ir a hablar, y a opinar, hablar, no, y a, se discute. Y aportar. Y, aportar. y se discute sí, sí, como sí, debe sí. ser. Es abierto. Este, nosotros no pretendemos eh, disciplinar a nadie porque, en definitiva, la disciplina la causa que, errores, que se cometan mm -hmm. errores. Podríamos hablar montones de, de, de montones de ejemplos, ¿no? Eh, con el tema con respecto a la disciplina que en algunos lados es lógica y bien, es viable que se aplique y en otros no tanta. Uh -huh. En este caso creo que nosotros, este, la disciplina ni partidaria ni ideológica en lo social podemos permitir que se aplique porque este, ahora viene eh, la tarea nuestra que algunos compañeros nos han, nos han hecho no una crítica pero sí una opinión que no entienden mucho. Este, y capaz que pase por ese lado, porque los uruguayos no estamos acostumbrados a, a ir con una reivindicación de una tarea puntual, social o política, a una marcha, a un encuentro, a una convocatoria, eh, por otro tema distinto. Por ejemplo, nosotros queríamos ya arrancar a participar en, la, en las movidas de las organizaciones sociales que están a la vuelta y que están vigentes el viernes el sábado con el tema del agua. Cierto. En el tema del agua es un tema puntualísimo porque eh, hay compañeros que argumentan de que eh, no se puede mezclar una cosa con la otra. Y nosotros decimos que en este momento la discusión que en lo personal yo tuve en el Monde, eh, yo a la gente del Monde la aprecio en pila, los quiero en pila porque son tremendos compañeros, fueron compañeros míos, claro. cuando ellos quedaron con la, con la posición de, de no cambiar la cabeza para seguir luchando por esto, digo, está, no tengo más nada que hacer acá. Entonces, este, decíamos que eh, sin, sin, el, sin la lucha social no hay nada tenemos que tratar de juntar de tratar de unificar luchas claro. nosotros que somos grandes, Ángeles este, toda la vida a nivel sindical, a nivel político eh, nos han dicho y hemos dicho debemos unificar luchas debemos unificar eh. las luchas en sí. el PCNT fuimos todos integrantes en algún momento un, un cachito del PCNT como trabajadores siempre se hizo el mismo discurso Cuando intentamos hacer por algún lado, unificar alguna lucha en algo, nos dijeron, no compañero, no se puede entreverar. Entonces, es como que cada uno defiende mm. su chacrita. Este, este tema de la AFAP, este tema de la reforma jubilatoria en este país hoy, es fundamental para el futuro de la sociedad uruguaya. Es así. Es, el porque... trabajo, eh, además, se provoque, que da resultados, Si se sale a hablar con la gente, sí, si sí. se explica. Da trabajo, es cierto. Eh. Pero si se explica... Usted, si yo no tengo mal los datos, fue de las zonas donde mejor se votó en el plebiscito, En Canelones ¿no? tuvimos, tuvimos el 50%. Re bien votamos en, Canelone, en, en La Paz, por lo menos, sí, votó sí, re sí. bien. Sí. Segura, en La Paz hay que hacer una aclaración, porque de, que de la apertura... Siempre fue históricamente, ¿no? La Paz tiene historias de militantes políticos partidarios tipo Erro, que Erro era en La Paz era Gardel Cierto. entonces este, dejó una brecha ideológica, Erro como militante izquierda no sé para qué lado, pero sí como militante izquierda entonces la zona mamó eso, sí. se crió con eso sí. y, lo, y los que vienen se van criando en la familia con esa posición entonces es un pueblo eh, que no se pregunto a trabajar mucho tampoco para que la gente entienda, porque ya está con la conciencia de que cuando viene de reclamo, cuando viene de reivindicación, paran la oreja y escuchan. En ese sentido, tuvimos esa suerte de que sí. estábamos en La Paz. ¿Y que, estaban ¿Y, que en, y que estaban en la feria, que estaban en la? distintos sí, sí, lugares sí. de La Paz, donde vos sabías que regularmente había una mesita, se podía ir a sí, firmar sí. cuando fue esa parte. Se podía ir a hablar porque la gente se paraba y, y se, se quedaba se hablando. Y se podía ir a hablar, exactamente. Eh, en esa instancia uno ve eh, eh, lo que la gente tiene adentro y quiere largarla sí, con claro. alguien. claro. Entonces cuando se planteaban las conversaciones, con respecto a, a la firma, por qué la firma y por qué tengo que firmar y que le empezaba a explicar, ah, dame que firmo. Exactamente. Este, muchas veces pasaba la gente y, vení, vení flaco, vení, vamos, y se paraba, les hablaba y daba vuelta y firmaba. Entonces digo, este, eh, a veces nosotros, este, muchos de nosotros, capaz que me ha pasado a mí alguna vez, eh, hemos comentado, es una sociedad conservadora y una sociedad, la criticamos. Pero yo creo que este, a la gente, si vos le hablás, entienden. Porque tenemos una sociedad que por lo menos está acostumbrada a las luchas, ¿no? Mm -hmm. Que las cosas hayan cambiado es otro tema, pero sí. estamos acostumbrados a las luchas. Ustedes dicen eh, continuar con, con este tema, seguir poniéndolo sobre la mesa. Eh, están realizando cada 15 días los fines de semana estos espacios en los que invitan a la gente a acercarse. Eh, el tema de seguridad social hoy, al menos en, en las grandes plana está asignado por el diálogo social ¿no? que uh -huh. está convocando o que, o que parece que va a convocar este gobierno Odone ya dijo que los temas del plebiscito no van a formar parte del diálogo social, así clarísimo lo dijo, los tres puntos del plebiscito no se van a discutir en el diálogo social, vamos a ir por otro lado ¿Qué, ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué esperanza tienen en eso o no? Y bueno, y esa es la, la tarea que nos estamos planteando este, poder de alguna manera nuclear gente, que la sociedad vuelva a retomar el tema... ...porque si bien votamos todos, hay un uh -huh. millón de votos... Este, ...ya el tiempo ha pasado, entonces la gente sigue en sus luchas... ...sigue en el laburo, sigue parando la olla... ...y siguen los problemas de la familia, de la gente... ...y como se ha dejado de lado, yo creo que nosotros lo que, tenemos, lo que deberíamos hacer... Como, ...como sociedad que reclama esta, esta respuesta del de sistema... ...es tratar de juntar opiniones que se vayan formando y con respecto a que como lo vemos es necesario que se discuta a nivel de movimiento trabajador uh -huh. porque nosotros tenemos la, la buena experiencia de ATSS eh, que no vamos a decir que le dobló el codo al PICNT pero los convenció a todos sí. los compañeros tuvieron la habilidad de sentarlos en un cuartito a todos sindicato por sindicato y hacerlos entender que era necesario la regulación de firma ahora también hay que analizar de alguna manera el fin de lo que de lo que pasó Nosotros cuando, y soy una persona que no critica las relaciones políticas porque en el Frente Amplio hay, hay gente que militó con nosotros y está militando con nosotros, nos han dicho, estamos con ustedes pero vamos a esperar a que pase mayo, allá en La Paz. Entonces, está no le tenés, puedes pegar un tiro no? en la cabeza. Entonces vamos a esperar a que pase mayo si nos dan tiempo. El tema está que, este, a veces vos decís, eh, el este. Forjó este, o, o, o organizó la lucha por la recolección de firmas. ¿Pero a costo de qué? Porque pasan las elecciones y un compañero que estuvo con nosotros, y voy a dar un nombre, un compañero que estuvo con nosotros, codo a codo, en La Paz fue tres, cuatro veces, nos veían, nos abrazaba y andábamos en las marchas y recoletando firmas. Y, y estuvo la lucha de esa, hoy por hoy, es el representante de los trabajadores en el BPS. Entonces uno se hace la pregunta, la lucha de esa fue porque ya había algún cargo ofrecido y para tapar el ojo lo hicimos porque estaba asegurado eso, eh, porque somos todos de izquierda, pero no, no, nos, no nos venden en un ferrocarril. Entonces uno hace un análisis por ese lado. En lo personal, como soy un militante social, no tengo compromiso político con nadie, lo pienso y lo digo, y hay algún nombre más este, que, puede, que puede caer en esa, en esa conversación, pero como el tema es que nosotros queremos unificar la fuerza, o tratar, intentar unificar alguna fuerza, este, los compañeros que vengan son bienvenidos. Mientras sea por la consolidar lo que se logró, ¿no? que es eso, ese casi millón de votos... Eh, Pasó el plebiscito, ahora muchas veces uno escucha que dice, bueno, esto ya está laudado en el plebiscito. No está laudado, no, eh, no, no. se midió, ahí se midió y quedó claro que hay un altísimo porcentaje de la población que, independientemente de lo que sus partidos le dijeron, votó el plebiscito. Hicieron lo contrario. Entonces, hoy, capaz que lo más importante es eh, reafirmar todo eso, ¿no? Sí. De que esto no terminó, de que esto ahora... Por sí, sí. Porque lo que está en juego son las jubilaciones, los seguros de paro, la asignación sí, familiar, sí. todo lo que depende de del BPS sí. y eso si no está allí el Estado con fuerza, si queda en manos de los privados, ya sabemos que también sí totalmente totalmente ese es el, ese es el tema eh, mandó un mensaje el cura uno que firma el cura después no, leemos el mensaje el que no tiene que ver con esto Pero sí nos manda una foto de las tortas fritas. Pero abajo le pone perdón, no quedó ninguna. Si una provocación... El curita creo que es de Progreso, por allá cerca, ¿eh? por aquella no zona. No sé si es el mismo cura, pero ah, este cura... Sí, hay varios. Hay varios curas, me parece. Este hizo tortas Capacá fritas. Capaz que tomaron tomado de de Y no le sobró <risa> ninguna. Pero bueno. Te lo explico sencillo, hay muy poco trabajo. Se aporta mucho menos para la jubilación. Mano de obra barata. Las máquinas avanzan, la expectativa de vida aumentó. Le decimos que un oyente nos manda acá, Guillermo, eh, que hoy doce y media del mediodía, profesionales independientes, en defensa de la caja profesional, se concentran en la Plaza Independencia por soluciones a la caja. Soluciones hay, pero no las quieren aplicar, dice. Eh, después lo recordaremos. Un saludo para él y para muchos que han estado por acá. Eh, este movimiento que ustedes tienen funcionando, Néstor, no es cerrado a La Paz, ¿no? No, Se no, no. ¿Se pueden integrar de las zonas cercanas? Para nada. Es una de las discusiones que está planteada en la interna del grupo. Todavía sigue planteándose la discusión, ¿no? Hay compañeros que que no pretenden tanta tanta participación abierta y nosotros que sí la queremos, que es necesaria, claro, porque eh, yo me defino como integrante de un movimiento, si seamos cuatro, cinco, diez, es un movimiento. No es una organización ni política ni social con su con su disciplina sí. de trabajo, de tarea. Nosotros estamos proponiendo unificar el pensamiento de la gente en torno a un tema que es puntual. Nada más que eso, porque pasa muchas veces que. Se arman organizaciones, se arman comisiones, se arman en los comités de base, en los clubes, en los partidos políticos. Y vos, para hacer una plataforma reivindicativa para trabajar a nivel político, metés todos los problemas que a vos te parecen que son necesarios reivindicar. Claro. Nosotros en ese caso no. Nosotros tenemos un tema puntual. Entonces lo que buscamos nosotros es la opinión de la gente que esté de acuerdo con esta idea. Porque, este, y, y no es vanagloriarse uno, ¿no? Pero sí digo que el sistema la clase política, yo no, no involucro a los compañeros militanos con nosotros a nivel político partidario, sí, sí. que todos lo sabemos quiénes son, y que los tenemos de vuelta, estoy seguro están de vuelta, este, eh, han tomado un camino que no, que no es el, el, el aceptado por la sociedad. Que nosotros que seamos cuatro, con nuestra propuesta, cuando se empiecen a enterar que se empieza a generar la idea, o, la, o el comentario de, de lo, por lo que vamos a luchar de vuelta, uh -huh. Vamos a tener de vuelta a la gente esa de acuerdo. El gran problema nuestro es que debemos militar, tenemos que hablar. Entonces, como pasa en todos lados, las organizaciones chicas este, tienen poca gente. Entonces, si somos todos grandes, a la gente joven le cuesta participar, todos sabemos ese tema también. Entonces sí. Hasta que le ven el, el fondo a la cosa, a ¿no? Porque cuando se informan, los jóvenes participan. Sí, sí, sí. Cuando se informan, sí. cuando ven que tiene que ver con ellos... Y Ángeles, eh, a mi experiencia personal, allá en La Paz recordando firma, firmaron más mujeres que hombres. Mirá. Esa es una... y gente joven, ¿eh? Sí, sí. Eh, esa es una, una buena expectativa de que no está todo perdido. Que a la gente hay que informarle cosas para que para que empiecen a atenderla. Sí. Eh, no sé si puedo seguir o tenés alguna sí, pregunta. Sí, claro. No, dale, dale. Eh, el comentario mío era el siguiente. Que nosotros, este, aparte de los 934.000 votos que tenemos, eh, votos que tenemos por, sí. por el plebiscito, tenemos algo que me parece que es más fuerte todavía para, seguir peleando, para intentar renovar de vuelta la lucha esta. Y es, son los 64.000 votos anulados. Este, nosotros eh, y Aquí voy a nombrar también Voy a dar un nombre El nombre de una organización A la que pertenecí Y los quiero en pila La última reunión del Monde Antes de las elecciones Nosotros En el Eje Ruta 5 Trajimos la propuesta De votar anulado Y traíamos los argumentos Del por qué votar anulado Que no era este, Caprichoso mm. Que era no votar Y que se arreglaran los demás Era un argumento Contra el sistema político Contra la clase política Contra los que sabían Sabíamos que nos iban a cocinar Cuando se fueran los que estaban Entonces Este, ta, lamentablemente no, surg, no surgió la idea, pero ¿qué pasa? Hay 64.000 votos anulados. Entonces, esos 64.000 votos anulados no lo logramos nosotros con nuestra convocatoria. Gente la gente se autoconvocó a votar anulado. Desconforme con, con todo esto. Entonces, sí. esos 64.000 votos también pesan. ¿eh? Sí, sí, sin duda. No, y estamos en una etapa de la vida del país en que hay eh, mucho movimiento. Sí. Eh, no, no movimiento que vos lo veas allá afuera abiertamente, pero en las conversaciones personales, en el barrio, en el trabajo, sí, sí. vos ves que la gente está preguntándose muchas cosas y en otras como que abriendo los ojos. Ahora esto necesita un trabajo permanente, difusión. De, eh, tiene que, claro, y tiene que haber eh, vínculos personales, ¿no? O sea, no, no alcanza con el, no con las redes sociales, sí, con no, los no, mensajes no. por lindo este, que sean. Nosotros este, a partir del de sábado pasado, y, y ya lo había comentado, la intención nuestra es salir a participar, empezar a hacernos visual, visualizar nuestro grupo claro. y nuestra opinión. En el lado que sea, más allá que lleguemos y nos, y nos digan, oh, ¿qué está haciendo? Está distorsionado, está... porque nos van a decir. Este, eh. Porque cada uno tiene su opinión con respecto a lo que está haciendo en ese momento y, y es un derecho que no les podemos quitar. Este, pero como el tema nuestro les pertenece a la gente que marchó, contra el agua, porque son todos trabajadores. A la gente que esta noche se concentra con la plenaria de amor y justicia, a la que vamos a participar esta noche con nuestra cartelera, son trabajadores también. El grupo que venga y que esté en la calle reivindicando algo son trabajadores jubilados y hijos de trabajadores jubilados. Entonces digo este, este tema les toca a todos, les pertenece a todos. Sí, sí, y sí. la idea nuestra es que en esos ámbitos se puedan ir enterando de que está esta movida, esta intención. Cuando uno escucha eh, los argumentos de dirigentes políticos de los más diversos partidos que dicen defendiendo a las AFAP que son dineros que el país necesita no porque las AFAP invierten en el Uruguay en realidad lo que están invirtiendo es la plata de los trabajadores eh, eh, el, el tema puntual es ese porque este yo vengo de Canelones y Canelones está precioso las calles, la, la paz está hermosa la paz está linda. nunca estuvo como está ahora Mirá. está bárbara pero yo no aplaudo al gobierno de Frente Amplista que hizo eso, eso debió, haber, debió haberlo hecho con plata que se sienten en el lugar donde están por los que se les paga, por lo que les pagamos el salario, que en el senador, en las juntas locales, en el parlamento, y que vean la forma de hacer ese tipo de cosas sin tener necesariamente que pasar por el invento este de la AFAP, que le sacan plata a los trabajadores, no hay problema ninguno. Sí. Ellos ganan mucha plata sí. sin pensar. Tenemos que analizar esto, este compañero. Ganan mucha plata sin pensar, porque ellos quieren hacer un puente en Rivera y dicen, vamos a fulanita, ¿cuánto precisa? Pumba. Seguro. Y el puente sale en 15 días y ya van a sacarse la foto con el puente. Entonces digo, y esa plata le duele al trabajador, que cuando se va a jubilar, se jubila con, el, con un porcentaje inferiorísimo al que se puede jubilar en el sí, sí. Sí, sí. Eso es lo que tiene que pensar la sociedad, que tiene que defender esa parte que le toca en, en lo personal a cada trabajador. Y yo quiero aclarar otra cosa, eh, compañero. A nosotros, no, a todos nos pasó algo lindísimo con el tema este. Y convencidos, estamos, y creo que ahí no hay discusión tampoco, mm. es de que las cúpulas, las dirigencias, son las que definen sobre la vida de la gente. Mm. Porque si nosotros tenemos las buenísimas experiencias de militantes frente frenteamplistas y militantes sindicales que han militado con nosotros en la recolección de firmas, en el trabajo por el voto, y después toman esta decisión de acatar por ejemplo, que las AFAB sigan funcionando, que el, el diálogo social lo lleve a desfigurar la discusión, porque va a ser una, una discusión entre, entre militantes de Frente Amplista. En sí. definitiva es eso. Lamentablemente va a ser así. Entonces la gente tiene que enterarse, la que no está enterada, o la que está enterada y se calla, tiene que pensar un poquitito, que nos van a joder otra vez. Sí, sí. El tema es sería como que hay un tren andando, es muy provocador decir un tren, hablando de la paz, que sí, quedó un sí. tren también, eh, hay un tren andando que llegó a, a lo que llegó con el plebiscito y ese tren no puede parar, no tiene que seguir parar, andando. No puede parar. Tiene que seguir andando. Entonces la convocatoria nuestra es, eh, compañeros, eh, nosotros acá en la radio tenemos dos espacios, por eso le agradecemos la radio, sin pecar de, de, de, de, de, de, de aduladores, porque a la hora no somos, no fuimos nunca a ningún lado. Pero sí reconocemos a, a la única radio que les abre la puerta a la gente que quiere decir algo. <risa> Tenemos dos espacios, este que tenemos acá hoy con ustedes, y tenemos un espacio en, la, en, la, en el programa de la Confederación. Uh -huh. la de, este, de los sábados. Que, de los sábados. Que también nos dan espacio cuando le, le estudiamos, así se sí, ven acompañados con el problema. Entonces, creo que por ahí pasa este, que ya no somos nosotros solos los que pensamos lo mismo. Uh -huh. Que ya hay un entorno que está creciendo. Este, y le dejamos una carta ahora a los compañeros tenemos organizados copia, sí. a nivel político. Este, Que ya lo, ya lo saben, digo tienen su posición a nivel político, pero esta carta capaz que no la han leído, esta posición nuestra capaz que no la saben. Está bien. No la han leído. Por lo menos que la sepan y que en algún momento del camino nos vamos a tener que encontrar. Claro. Sí. Al que está escuchando y, y quiere escuchar más o quiere ir a decir lo que piensa, eh, está invitado para cuando ustedes se reúnen allí. Sí. ¿Es un domingo sí, un domingo no. Un, es, un domingo, es un sábado. ¿Un ¿Sábado, ¿Sábado, sí, sí, sábado sí, sábado? sábado no. Porque to si toca sábado sí, no es un día cada 15 días. Uno cada 15. Nosotros, si a ustedes no les molesta, sí. como ha pasado hasta ahora, cada vez que esté decidida la asamblea, pasamos... Anunciamos. Un... Pasamos un mensaje y convocamos Ahí está pero, ¿Y dónde este, lo hacen? Y lo hacemos en la terminal de La Paz En la terminal de ónibus de La Paz Porque a La Paz llegaba el ómnibus ¿La unibus, terminal el, está en la plaza? No, está ahí en una está. plaza pero más adelante Ella, eh, Los ónibus llegaban a la plaza central de La Paz Claro, la que está a, frente a la, la iglesia está la estación ahí, ahí va. Pero ¿qué pasa? Un kilómetro más adelante Está la plaza Maimone La plaza del cementerio La Era plaza la de los judíos Seguro. Mal llamada, ¿no? Sí. Este, que nosotros hasta que queremos sacar el nombre porque nos da, nos da una cosquillita cuando tenemos que nombrar la plaza Maimónide. Claro. Porque, porque, cuando, está, porque ahí está el cementerio israelí. Ahí está el cementerio eso. israelí. Seguro. Este, está el cementerio. Ur yendo Ur por la lado, ruta, otro. es a la izquierda. Yendo por, yendo por la ruta 5 Vieja, ahí va. en el parador Viale, a mano izquierda, al fondo. Se ahí va a topar con está. la plaza. Ahí está. Y si, bien, si entran por Banda de, de Montevideo, entran por César Mayo Gutiérrez. Se topa con el cementerio y la plaza. Seguro. Así ahí, que no es difícil. Ahí está la plaza. Es bien no es fácil de llegar. Es bien llegar. Llegar. fácil. Y no le van a pedir credenciales de nada. No, no, no. Vos no, sos delegado no, de no. quién es que, o qué... Eh, nosotros nos estamos conociendo con compañeros que nos conocimos acá pues, y por las redes sociales de pronto comentando lo mismo. Bueno, participa y empiezan a participar. Por ejemplo, el compañero Ariel... A Ariel lo conocimos por, la vida, por las redes sociales. Claro. Y empezó ¿Y a participar. Y un compañero que está acá en Montevideo. Y es un compañero que está acá en Montevideo. Y nos va a ser muy útil acá en Montevideo porque es el compañero que se puede dedicar a, en la medida que pueda, porque es jubilado también como todo, claro. este, de, de, ah. de hacer participar a la gente en Montevideo. Nosotros tenemos muchísimas más ideas también. Que ahí también hay otra discusión interna que, que, que a uno les parece que es muy temprano la idea, a otros parece que no. Nosotros pretendemos hacer. Esa asamblea de vecinos en la PA, de la que se hace la paz un día en el BPS, frente al BPS, en la plazoleta del BPS. Así seamos cuatro. Pero tenemos que hacer, visualizarnos en lugares donde la gente vea que sí. hay un grupo de gente que está volviendo a reivindicar que las AFA tienen que irse porque son las que están liquidando el BPS. La cuestión presencial. Presencial. No queda otro. Para nosotros no queda otro. Bueno, eh, quedamos a la espera entonces de las convocatorias que ustedes nos, hayan, sí. nos hagan llegar para ponerlo allí para los oyentes. ¿Alguna forma de contacto directo con ustedes? Y el teléfono mío, yo sí si dejo el número, no me, no me atrevo ¿Sí? a dar el, nombre, el número de los compañeros porque digo, no, claro, no le pedí permiso, pero el pero, mío no es problema ninguno. Decilo si El querés. mío es 093-89-89-73. Ahí está, 89-89-73. 73. 73. Bueno, muchas gracias por haber bueno, venido hasta acá. Con y lluvia y todo. todo de allá lluvia, apagón, te tocó todo. Lluvia, apagón, tocó todo. <risa> este y... y bueno, no, no, no digo nada. Sí. De la camiseta que tiene puesta. Bueno, ¿verdad? sí, no, más vale que no digan. no, porque no buena, No, no, no, no. Pero sepan que es lo único que tengo. <risa> <risa> no digo nada. Una, una, una noticia eh, sí. que creo que, que nos estamos visualizando, eh, chiquita, cortita, una sí. que nos pasó, ya nos pasó. Fuimos a, la, a las piedras a pedir un Un lugar, por eso la importancia de esta radio. Este, a pedir un espacio ahora, como nos dieron con El Monde, este, y como que nos dijeron que teníamos que dar explicaciones. Nos dieron un argumento... Primero dijeron que, no es, que sí. Primero nos dijeron que sí, nos dieron la del horario. Después nos mandaron un mensaje diciendo no, que, que no se podía porque se había roto, no sé qué, que fuéramos a hablar con el director de la radio. Eso fue como que. <ríe> Pero vamos a seguir insistiendo, ¿eh? porque Muy Las bien. Piedras, gracias a que tuvimos participación en esa radio en aquellos tiempos, y también sí. mucha gente se enteró de lo que estaba. ¿Cómo no? ¿Cómo esperemos no? que no nos cierren la puerta, que no sea un cierre de puerta. Les agradecemos a la radio eternamente, ¿eh? que les quede claro. Gracias a ustedes, un saludo a, a todos los compañeros. Dale, claro, muchas gracias y saludos a la audiencia.